3 del 6 del 2012. 3 de junio del 2012. Y nada, toma la palabra utopial, ¿no? Oye, pues no se ponen el carro. Bueno, el primer punto del PAD eh, es eh, la propuesta de pedir que se comparta la encuesta del proyecto Un Planeta en los muros de Facebook para hacerla más viral. Eh, me parece bien, ¿quién ha propuesto esto? Eh, yo, eh, aunque tengo dudas sobre exactamente cómo presentar eso para que lo compartan, No sé si hacerlo a través de eh, poner las preguntas directamente en el texto eh, del mensaje o poner las preguntas en un formulario de manera que la gente directamente rellenando el campo, eh, si quiere, si le apetece, rellenando el campo con su correo electrónico, eh, directamente vayan al formulario y de esa manera no... O sea, no tengan que pasar por el proceso de mandar un correo determinado a no sé qué cuenta de correo electrónico, sino que directamente, pues si les apetece recibir información adicional, pues rellenar directamente el campo de, aparte de las preguntas, de las respuestas que ellos piensan que tienen las preguntas, eh, pues rellenar su correo, el campo con su correo electrónico. Si no me equivoco, eso es una implementación más al proyecto, lo cual me parece estupendo, y, pero creo que no es la única implementación, porque Cris, yo y no me acuerdo quién más, estuvimos proponiendo también, antes de saber que ya habían referencias y justificaciones, estuvimos proponiendo las nuestras propias. Y ese proceso no terminó, eh, iba a ser breve, y, y bueno, me gustaría saber si si a vosotros os parece bien que, que digamos que trabajemos esas justificaciones esas referencias entre todos porque creo que lo podemos hacer mejor que lo que ya está hombre yo sin ser en fin sin querer poner piedras eh, la verdad es que he estado con el tema de del one planet project eh, poniéndolo en práctica en un grupo de intercambio lingüístico y tal y la verdad es que la documentación que vimos tanto en español como en inglés muy muy completa ¿eh? Yo no he terminado de leerla pero por, la, por mi experiencia ya sé que casi cualquier cosa es susceptible de mejora eh, yo, yo propongo que lo hagamos tal cual está ahora el material y conforme vayamos viendo fallos en, o, o cosas que podemos ir mejorando pues que lo vayamos proponiendo en marcha y, y, y, lo, y lo compartimos y entonces ya se verá lo que, lo que cambiamos en el futuro eh, Tu propuesta era de cambiar alguna de las respuestas cambiar eh, y documentar las respuestas mejor Sí y además cambiar una de las preguntas porque nos parecía además de que ya se hizo una redacción en español de, la, de las tres preguntas eh, mucho más simple, mucho más simplificada creo que fue Jubiloso el que hizo la, la redacción muy simplificada y, y para mí era mucho mejor y, y luego hubo una, una pregunta que se cambió, se cambió porque si lo que se pretendía era concienciar de las digamos de las estadísticas de lo inaceptable que es nuestro sistema global pues había una que iba mucho más directa, era mucho más tangible eh, ¿Tienes algún documento en el que se exponga esto? Sí, lo estoy buscando creo que he dado con él eh, yo os agradezco mucho esas eh, no sé, muestras de, de. Bueno, que decís que he hecho esto, que he hecho lo otro. Yo, de redacción, lo único que he hecho es aportar algo a eh, la entrevista de, de siglo XXI y me temo que de redactar poquito a poquito. Todo más bien de sistemas. Pero vamos, muchas gracias eh, por atribuirme méritos. Pues de momento no la encuentro. Vamos eh... ah, bueno, un segundo. Eh, tú, no sé si recuerdo bien. Creo que tú la pregunta que querías cambiar era la del desempleo tecnológico porque tal vez está un poco Ahí interesada. Está. O sea, cambiar, por ejemplo, si hacemos un seguimiento de las tendencias del empleo y la estadística histórica, nos encontramos con que hay un factor en clave responsable del desempleo a largo plazo. ¿Cuál diría usted que es? Cambiarlo por. ¿Cuál crees que es la principal causa de desempleo? ¿no? Sí, esa yo también la he encontrado muy, muy enrevesada con diferencias. Y luego cambiar, la segunda pregunta que es ¿cuántas personas viven con menos de 2 do, dólares al día por, directamente? ¿Cuántas personas mueren de hambre en el mundo? O, bueno, de hambruna y otras enfermedades prevenibles. Eso es mucho más directo. Tal vez se puede eh, también se puede aumentar, eh, o sea, se puede añadir esa pregunta. Eh, Lo que pasa es que eh, tienes la, re la respuesta a esa pregunta, la tienes eh, eh, documentada. No, pero es lo de menos, lo comentamos, o sea, creo que no es difícil. Ya, bueno, hay que buscar alguna estadística de la FAO, por ejemplo, no sé. Sí, de hecho encontramos varias cifras, lo que pasa es que eran dispares y dijimos, bueno, pues ya primero vamos a contactar a ver si les parece bien que, que cambiemos la pregunta, no sé qué, pero que en ello estábamos y, y, lo, y lo que he dicho, que me parecía bien lo que había, pero eh, susceptible de mejorar. Entonces, básicamente se trataría de eh, cambiar la pregunta del desempleo tecnológico y añadir una pregunta sobre el número de personas que mueren, ¿no? Sí. ¿Lo podrías hacer, eh, eso, la documentación de la pregunta que quieres añadir, la podrías hacer en, en un corto plazo? ¿En una semana, por ejemplo? Sí, supongo. Eh, de todas maneras, si lo hacemos con el método del formulario, eh, podemos a, eh, prácticamente desde ya implementar esto y la gente a partir de un momento en el que, en el momento en el que cambiemos el formulario, automáticamente lo, la gente nueva que reciba eh, en su muro de Facebook eh, reciba el formulario, eh, tendrá las nuevas preguntas. A ver, yo por la experiencia que voy teniendo eh, estoy aprendiendo que como cualquier texto o mm, metodología, protocolo que se lleve a cabo es susceptible de mejora eh, tenemos que estar preparados para actualizar cualquier cosa digamos, mm, los protocolos y los textos también son de código abierto entonces tenemos que tener eso cada vez más en cuenta porque nos vamos a enfrentar a ese problema con más frecuencia eh, la cuestión es cómo llevarlo a cabo cuando, por ejemplo, surge un proyecto que es una web y, y hay que contactar con la persona y a lo mejor claro, a esa persona pues, le parece mejor su propuesta que la nuestra y, y hay que estar preparada para eso porque si a nosotros nos parece mejor y lo hemos consensuado pues a, habría que tomar una decisión tipo eh, hacer nosotros otra web, otro proyecto o, o algo así Hombre, yo creo que el, el proyecto tampoco es, es, pretende ser una cosa muy compleja o muy complicada sino simplemente hacer una serie de preguntas a la gente muy clave sobre los problemas que hay en el mundo y sobre eh, la respuesta lógica a estos problemas y básicamente es eso, y hay, a partir de ahí pues eh, recolectar algunos emails para la gente que quiere informarse quiero decir que tampoco nos tenemos que complicarnos bien, más porque yo creo que las preguntas que hay ahora mismo están bien eh, las respuestas están muy pero que muy documentadas eh, y tal vez podamos añadir alguna otra respuesta a, a alguna otra pregunta al formulario eh, pero prácticamente yo creo que desde ya o sea, mientras redactamos el El, los cambios en las preguntas eh, que has propuesto eh, prácticamente en muy corto plazo podemos ya poner esto adelante y hacerlo viral me parece bien la cuestión es que con un compañero que trabaje conmigo o compañera en una semana Que nos pongamos, no sé, una hora o dos horas, no sé, yo creo que en poco tiempo podemos dejarlo hecho. Las propuestas, si sí. parecen bien, bien, bien si no, eh, otra, en otra semana lo podemos modificar. La cuestión es que en, en, en poco tiempo lo podemos tener hecho. Yo creo que la modificación de la pregunta del desempleo tecnológico la podemos hacer en unos minutos, eh, ahora después de la reunión. Eh, y lo otro de la respuesta la pregunta que queremos añadir es hace falta documentarla ahí no sé qué tiempo hará falta para encontrar una fuente bibliográfica o de alguna web que sea de confianza pero que creo que yo desde mi punto de vista creo que ya desde ya esta noche o mañana ya podríamos lanzar esto online eh, para complementar lo que se haga en la calle eh, y si hacemos eh, cambios en el formulario automáticamente los cambios van a llegar a, a las personas que lo reciban nuevo Vale, y el formulario entiendo que es para hacerlo viral a través de internet, ¿no? Sí, y porque es que veo que si les pones el texto, aparte de que es menos vistoso el texto, eh, aparte les estás diciendo que, para, que manden un correo para interesarse a un correo electrónico determinado. Y eso es, es dar más pasos, eh, quizás más complicado que lo haga la gente... Que directamente decirles Mira, eh, estas, son las respuestas, estas son las preguntas Y si aparte, si quieres Recibir las respuestas Es opcional Si te apetece recibir las respuestas e información adicional o movimiento Pues, eh, pues eso, rellena este campo Y ya está, y lo envías el formulario y Simplemente por eso Vale, ¿quién ha hecho este formulario? Tengo unas cuantas propuestas eh, Yo Vale, pues al final de la reunión si quieres te digo unas cuantas cosas unas cuantas propuestas de esto Vale Estupendo, entonces quedamos en que hacemos las propuestas y la semana que viene volvemos a hablar del tema Pero quiero decir si podemos ya hacer algo ya tangible esta noche ahora después de la reunión pues también Sí, bueno, lo que has dicho tú, ¿no? El, el dejar la, la primera pregunta conforme la hemos propuesto. Sí. Pero, Pero la, ¿la lanzar esto, eh, cuándo lo lanzaríamos? ¿Esta semana ya o después de una semana? Pues la primera pregunta, si quieres, la puedes dejar hecha. Y, y las demás, o sea, como eh, la respuesta correcta se, se va a dejar la misma... Pues la justificación y la referencia En la primera pregunta no importa Porque solo se ha cambiado el enunciado Y con respecto a las demás eh, Pues el debate sería cuando corresponda Cuando se proponga Ahora ya hay cosas hechas Pero si digamos no es momento Pues lo hablamos la semana que viene mm, Ya, pero Podríamos ya lanzarlo desde ya Aparte de que se hagan cambios en el futuro Pero ¿A qué te refieres con lanzar ya? ¿La primera o, o, más, o alguna más? Eh, Toda la encuesta eh, ¿La campaña por Internet o la campaña presencial? Eh, por Internet la presencial ya está lanzada Pues a mí la verdad es que me da igual, quiero decir que, que conforme está, está bien, lo que se puede hacer es mejorar, o sea que me, a mí no me importa que, que incluso se tarde más en mejorar con tal de que no dejemos de hacer cosas, lo, lo importante es eso, que la semana que viene esté hecho, o sea que, que me ponga yo con, con el compañero que sea y, y lo hagamos y, y lo dejemos lo mejor posible. Eh, y bueno eh, habría que eh, Pacus, ¿tú, tú sabes el el, el PDF dónde está el enlace del PDF donde vienen las respuestas documentadas Sí eh, digo Pacus. dices, Sí, bueno, eh, da igual, eh Si no lo sabes, eh, te pasaré el, el, el enlace donde está el PDF con las respuestas a las preguntas para que la gente que envíe, ¿vale? Eh, porque esto va a llegar a Comunicación, ¿vale? La información que envíe la gente va a llegar a Comunicación y eh, entonces eh, lo, que se va, lo que se haría desde Comunicación es enviar ese enlace que ha puesto eh, Utopial, ¿vale?, con las respuestas para que tenga, o sea para que vean que realmente de lo que estamos hablando tiene sentido y, y hablamos con los datos en la mano y aparte enviarles aparte de eso enviarles información adicional sobre el movimiento vale entonces desde comunicación eh, tu misión sería enviarles eso Tengo por ahí algunas carpas que todas se pueden adaptar para un de información. Se te oye un poco, yo te escucho un poco bajo, Pacus. Si es que estoy hablando bajito, porque ya no puedo armar mucho música en otra vez. Bueno, y de Vale, que decidido. Que eh, bueno, ¿qué os parece? Bueno, y decir que aparte de que se haga esto, eh, por el, la fuerte, en fin, la fuerza que tiene esta herramienta de comunicación, aparte, pues sí, hacer cosas desde la calle. Sí, eso no hay que ni que decirlo. <risas> Bueno, decir que la pregunta número 3 No se ha modificado en la pregunta Lo que se ha modificado es la respuesta O sea que también se podría incluir Ahora mismo Como respuesta correcta se puede dejar la misma Pero eh, Cambia, digamos Para en vez de dar el aspecto de Porque la respuesta original es 50%, 75, 80, 100. Y la propuesta es 25, 50, 75, 100. Como eh, más amplitud. Porque la primera respuesta digamos que se medio... Eh, no, medio no, se, se sobreentiende, que mínimo es el 50%. Bueno, y la pregunta 4 ya para concluir igual, o sea, la original se enrolla y la, la propuesta es mucho más directa, solo que hay una alternativa sin decidir. Oh, o sea, que la primera estaba decidida, la segunda habría que estudiarla, la tercera no cambia la pregunta y la cuarta, sin, bueno, a mí me parece que sin duda está mejor la propuesta que la original. ¿habéis cambiado el password de acceso al FTP? Eh, y yo creo que no hace falta decirlo ahora. Cuando eh, terminemos la reunión podemos decidirlo. Además, esto me recuerda un poco más a un equipo de trabajo que a una reunión. Eh, cierto es que podíamos haber traído las propuestas y ya todo pensado. Pero, no sé, si te parece lo pensamos despacio o si te parece le damos... Estupendo, dice que lo hacemos luego Pues si queréis pasamos de punto Voy a escribir algo en el pad y seguimos Vale, eso es justamente lo que hay en el punto 1415, y 15, en la línea 1415. y 15. Así que si os parece, quito eso para que haya más claridad. Nada, ya está quitado. Eh, el siguiente punto no lo entiendo, así que si podéis comentarlo. Nada, era preguntar si habían mandado correos de contacto de gente pues eso, de, eh, interesada... Eh en las respuestas en el movimiento eh, al correo de comunicación porque se había referenciado se habían hecho referencia a este correo eh, para que la gente enviara los correos recolectados si no lo hacían directamente en el en la página del proyecto Un Planeta Ostras, a mí el siguiente punto me parece muy interesante Eh, bueno, Cabot, ¿algo más que decir del punto de la línea 15 o pasamos al punto de la línea 17? Sí, pasamos. Bueno, el punto de la línea 17 dice de crear, propone crear un grupo de Google Groups para los miembros activos del movimiento porque tener tantos Google Groups inactivos por, uno por cada provincia no es efectivo. Entonces se propone que es mejor tener un grupo solo para todos los miembros del movimiento a nivel nacional, hasta que haya suficiente gente. Y que mientras que no tengamos foro, porque ahora mismo por motivos técnicos no tenemos foro, no ten, bueno, tenemos el foro, pero no está activo, que es lo mismo que no tenerlo, pues eh, tenemos una a, plataforma de comunicación alternativa. A mí me parece estupendo y solo le veo ventajas, por lo cual si alguien tiene que decir algo, Eh, tenemos un montón de Google Groups de provincias que no están activos tenemos un montón de ellos sin embargo en, en esos Google Groups sí hay alguna una o dos personas activas de esa provincia Entonces, para comunicarnos mejor entre nosotros, para por ejemplo no tener como tú estos días que quieres hablar, has enviado algunos mails a todo el mundo que te has podido, te has acordado, pues en vez de tener que buscar las direcciones siempre pues un canal de comunicación para todos los miembros activos cuando alguien quiere comentar cosas Como los de Google Group de provincia no están funcionando, pues uno se dejan ahí a de espera hasta que haya más gente suficiente como para que se necesiten. Y mientras tanto nosotros eh, pasamos a usar un Google Group único para todo el chapter eh, nacional y lo usamos como herramienta de comunicación alternativa o bueno, hay gente que a lo mejor no mira tanto el foro, pero sí es más receptiva a, a, a una lista de correo. Entonces yo creo que nos hace falta algo así para tener más contacto y estar mejor informados entre todos nosotros de todas las cosas que se están haciendo, de las nuevas propuestas y bueno y en general de lo que se piensa. Estupendo, yo estoy proponiendo ya nombres para el Google Group. Recordamos acuerdan su nombre? Y yo lo creo. Yo sendí invitación a todos los que me acuerdo. Luego, la gente que, que se nos escape, pues lo vais lo van mirando y se, se van invitando. Eh, yo propongo que se ponga como propietaria la cuenta info. Yo creo que hemos sido aprobados. Porque además, como la cuenta Info la tenemos varias personas, no la tiene una sola persona, sino que al menos cuatro o cinco tenemos acceso, pues eh, digamos es bueno, es un de gente que, que va a estar a todo lo que te quede. haber dicho por un, um, se aprueba por unanimidad el qué el propietario de, esa, de ese google group el propietario el fundador o lo que sea sea la cuenta tiempo@movimientosayix.com ah vale pero matizo que no es por unanimidad es por consenso vale se eh justifica eh, eh, por consenso ...pues solo tenéis que... ...si tenéis alguna propuesta... ...la añadís a la lista... ...y si no, pues cuando terminemos... ...la reunión o en el tiempo cuando sea... ...la creamos, la difundimos... ...y, y, y creo que va a ser... Eh, ...estupendo porque... ...yo tenía una, una... ...una pequeña ilusión hace tiempo y es... Eh, ...que todos los... ...activistas activos estuvieran de alguna manera... ...censados y creo que va a ser la primera vez que podamos hacer un... ...un censo... ...tangible... Y bastante real. Y, y bueno, en fin, habrá que ver también el funcionamiento, pero me, me parece muy interesante la idea y estoy contento. Bien, pues dicho esto, si queréis pasamos a los siguientes puntos Bueno, Icabot, eh, Nigorredo no está presente, tú nos puedes informar de algo al respecto del festival eh, Respecto a la anterior reunión, no Lo siento. Eh, bueno, puedes decir ahora que, para que se quede grabado, ¿qué es lo último que sabemos? Por lo visto existían algunas reticencias por parte del ayuntamiento de Desapiejas. Eh, se les ofreció pues, incluso pues, todas las facilidades de comunicación, información necesaria, todo el feedback que necesitaran. Eh, Aparte se estaba estudiando la posibilidad de algunas opciones B en los pueblos del Cinturón de Granada eh, y aparte de eso no tenemos más información hasta ahora. Estupendo, gracias. Bien, pues el siguiente punto... Bueno, voy a añadir algo ahí y que otro hable del siguiente punto, ¿vale? En la línea 36 hay una reflexión sobre si deberíamos usar Facebook o no. Es algo que eh, sale cada cierto tiempo. Eh, bueno, mi respuesta es... Eh, Facebook, como tantas y tantas redes sociales y herramientas que utilizamos en Internet, pues es una herramienta de difusión. Eh, y la, ahora mismo, a nivel de capítulo, a nivel oficial, la estamos utilizando simplemente, pues los, activi los activistas la, la utilizamos fundamentalmente como medio de comunicación hacia afuera para que la gente sepa lo que es el movimiento, lo que proponemos, básicamente activismo eh, y para organizarnos pues tenemos las herramientas que ya, que ya estamos utilizando eh, en nuestro servidor y en el servidor de TeamSpeak, eh, del movimiento a nivel global. Yo, si hay más que eh, hablar, quería añadir que efectivamente Facebook es una herramienta de difusión. Pero el objetivo de esa discusión debe de ser eh, atraer gente al movimiento. Entonces, eh, si no logramos que la, eh, Facebook nos traiga gente a la página y luego ponerme aquí al TeamSpeak, no, eh, o no vamos a tener un Facebook efectivo para nosotros. La discusión periódica y cí o cíclica que se produce cada X tiempo de Facebook va siempre sobre la misma cuestión. Hay gente que piensa que tener 100.000 seguidores en Facebook eh, sería un gran paso adelante para nosotros, pero eso es, por eh, lo menos discutible, y no por motivos de opinión, sino por motivos de datos, de estadísticas, de estadísticas de uso de Facebook, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que conseguir que Facebook nos traiga gente aquí. Sobre todo gente aquí al CineSpeak, que es donde podemos realmente contactar bien con la gente y exponerle eh, nuestras ideas de una manera directa y debatir sus argumentos, o darle más información, o eh, trabajar con ellos como nuevos compañeros. Entonces, el Facebook como herramienta de difusión, sí, pero como herramienta de difusión orientada a atraer gente aquí. No a tener un Facebook súper masivo lleno de gente. Eh, de todo típico, desde místicos hasta hasta um, reptiles, iba a decir reptilianos nos interesa más um, la calidad que la cantidad en ese sentido y nos interesa sobre todo hacer que la gente venga aquí entonces Facebook debemos de orientarlo a eso si sí, ya por eso la página ahora mismo la estamos enfocando a combinar dar noticias relevantes eh, junto con de vez en cuando eh, poner algo algún contenido que incentive a la gente a activarse en los grupos de trabajo eh, luego aparte ya si la gente si tuviéramos suficientemente suficiente gente activa pues eh, podría incluso mm, a través de Facebook y otras herramientas eh, pues eh, atraer a la gente a eventos que se creen o a, bueno, de hecho ya a los eventos que actualmente se crean se, se está mandando información a través de la página eh, pero quiero decir si, si me ocurre por ejemplo, tal vez es un poco un tema aparte pero si me ocurre pues que tal vez haya compañeros que quieran organizar algo aquí en TeamSpeak eh, conferencias o lo que sea como, como están haciendo en ocasiones creo que compañeros de Italia eh, algún compañero también como veis eh, organiza algún grupo determinado con un eh, propósito determinado como eh, eh, grupos de lectura y cosas así y eh, de esa manera se puede incentivar a la gente a que participe en eventos, organice cosas eh, eh, o eh, se involucre en la difusión parte de que de todas maneras somos demasiado pocos ahora para todas las cosas que hay que hacer. Entonces, puede, estar, puede estar bien determinadas cosas, pero más adelante cuando tengamos más recursos. Ahora mismo deberíamos centrarnos en, en tener una organización sólida, por pequeña que sea, y unos tipo que en el movimiento y que trabajen para que esto funcione. Y a partir de ahí, cuando pues, logremos disponer de más recursos, pues podremos iniciar más de más envergadura. Pero mientras tanto tenemos que centrarnos en, o pienso, o tenemos que centrarnos en, en dar solidez a los niveles internacionales. Pues, pues, una pregunta. En eh, la última reunión de coordinación, ¿cómo quedó desde el tema del equipo creativo de la coordinación vacante? Es que yo no pude, o sea, me fue un imprevisto aquí de visita en casa y no fue imposible estar el tiempo en esa reunión. Estuve de manera intermitente. ¿El eh, alguien me lo podría decir? Pues Pepe ahora mismo está haciendo las labores de coordinación. Eh, Bueno, aparte de trabajo que está trabajando en el equipo creativo, activamente eh, se dedica a realizar labores de coordinación. Es una noticia estupenda. Pues sí. En vuelvo a levantar los servicios otra vez e intentaré empezar a poner en marcha ya seriamente el Facebook con poco material que he reunido pero bueno, eh, voy a también intentar traducir muchos de los artículos del Facebook original y eso me lleva a, también a lo que quería proponer de, eh, por ejemplo, o sea, nosotros somos un capítulo nacional de un movimiento hasta la internacional que tiene una fuente primaria de información que es la web internacional. Nosotros deberíamos eh, de estar más o menos al tanto de lo que se publica ahí y traducir y publicar nosotros en nuestra web las cosas más interesantes que están ahí. Eso debería ser un objetivo también primario para nosotros, eh, estar más en contacto con el movimiento internacional y saber qué se dice, sobre todo es, eh, ya que no podemos hacer una Un doblaje, una traducción de las reuniones internacionales, una manera de, de estar en contacto y estar más al tanto es esa. Ver lo que ellos publican y traducir y publicar las cosas más interesantes, que al fin y al cabo somos todos parte del mismo movimiento. Entonces pienso que eso deberíamos de, de empezar a considerarlo a la hora de publicar cosas en nuestro blog. Deberíamos de darle espacio también a cosas de las que publican en la red internacional convenientemente traducidas. Bueno, este tema yo quería comentar que me parece estupendo que de momento utilicemos Facebook. Yo no lo suelo usar mucho porque estoy en otras, eh, digamos, en otros frentes, en otros asuntos. Eh, sé que es potente y todo esto, pero creo que nuestra nuestra ética, como activistas por el código abierto para todo. Creo que deberíamos ser los primeros en. en no sé cómo llamarlo, en, en que no, de, no deberíamos estar a favor de usarlo o por lo menos deberíamos tener un usuario y, y dominar las alternativas como N-1 o diáspora o las que se conozcan. Y, y estar preparados para una posible migración o implementar cuanto antes el Atrium, si también vale para eso, y, y estar preparados para todo lo que tenga que ver con el, el dejar de usar Facebook. Eh, yo insisto, como herramienta de difusión hay que utilizar todo lo que haya a nuestro alcance, la calle, el YouTube, eh, la lista de correos, el N1, hacer difusión tanto individual como si es necesario eh, allá donde haga falta eh, Facebook ahora mismo eh, a nivel de oficial de capítulo lo estamos, lo estamos utilizando como un tablón de anuncios tenemos una página donde, como una especie de tablón de anuncios donde va apareciendo limpio lo que hay simplemente y para organizarnos como ya he dicho nos estamos, eh, estamos utilizando las herramientas que instalamos en el servidor y eh, el TeamSpeak Vale, sí yo estoy de acuerdo, pero insisto en el hecho de que nos estemos preparados cuando diáspora se haga más popular, y, y además que el argumento de, de que es la red social más potente no creo que debería valernos, porque por esa regla de tres podríamos hacer difusión a base de dinero o a base de otras plataformas privativas igualmente que sería igual de poco ético. Es que creo que si no hacemos difusión en Facebook o no utilizamos el YouTube o cualquier otra cosa de las que hemos estado utilizando, si se utiliza en el movimiento, entonces nos va a conocer el dato. De hecho, no estaríamos aquí si no fuera por YouTube, por ejemplo. O sea que... Para o sea, yo no digo que se use. Eh, sí, si pues, pues por eso. Eh, está muy bien. Eh, yo lo veo... Muy necesario, o sea es que no nos queda más remedio, o sea donde esté la gente ir a decirle a la gente que estamos ahí que vengan a nuestras herramientas pero allá donde esté la gente decirle que estamos ahí no, o sea, no desdeñar eh, por algún tipo de escrúpulo no desdeñar que tenemos que eh, yo odio Facebook yo no tenía ninguna, eh, ningún usuario de Facebook eh, pero me lo hice expresamente para poder hacer activismo distintos grupos, páginas, etc. Vale, estupendo. Bueno, pues si ya ha quedado claro lo que quería decir, ya hablaré contigo y Cabot de este tema más en profundidad y, y si queréis, continuamos con los demás puntos. El próximo punto habla de la propuesta de reunión de los capítulos de La Hispana próximamente, que hay un evento ya en Facebook, ahí está el hilo y el enlace, y también hay un Doodle para el, las personas que quieran asistir a la reunión, que está propuesta para el próximo mes de julio, y creo que esto viene a hilo de, de que entró hace poco Eric, que creo que es el, a él no le gusta llamar coordinador, él es el, el vocero, el portavoz de, de Colombia, creo, si me corregís, Y estaba interesado en que como somos tantos hispanohablantes eh, Pues crear un chapter hispano Y intentar eh, retroalimentarnos lo más posible en tiempo real Porque esto ya lo intentamos Ahora como, no sé, nueve meses o un año Y, y volver a intentarlo ahora que, que unos meses después Se supone que hemos avanzado, madurado y, y aprendido algo Así que ahí está eso, comentarlo a los compañeros más cercanos e intentar que voten en el Doodle y se, se intentará hacer la reunión el mes que viene. Ya hay 10 participantes. Lo que no tengo claro es la hora, si es la local. Española o la local... Eh, bueno, americana sería... Hay tres usos horarios en Sudamérica. Bueno, pues si no está claro, habrá que pedirle a Eric que lo especifique, que ponga la hora en UTC, GMT o como quiera. Pero que especifique. Bien, ¿alguien quiere comentar algo de la reunión para la fundación del, del chapter de habla hispana? Pues continuamos. El siguiente punto habla del recordar la necesidad de cambiar la guía de orientación, la GOA, quitando las referencias al proyecto Venus yo he añadido que esto conllevaría mucho trabajo creyendo que iba a ser algo más pero si, si solo es quitar las referencias al proyecto Venus creo que se puede hacer a la misma velocidad que se lee o sea, puede quedarse hecho casi en un momento, porque solo es borrar Sí, básicamente eh yo cuando presenté para la creación de un grupo de modelos económicos alternativos presenté la guía de orientación pero quitando las referencias desgraciadamente no conservé el archivo que, que creé en su momento o sea que ahora voy a tener o tendremos que hacer otra vez el, el mismo trabajo, básicamente quité las referencias al proyecto Venus y donde eh, ponía proyecto Venus queriendo referirse realmente a economía basada en recursos pues sencillamente puse economía basada en recursos. Evidentemente. Pues por mí estupendo, me parece una buena idea. De, creo que es un material poco popular incluso a nivel de activistas, pero sí me parece bien que haya un, eh, un manual, que haya documentación eh, neutra que... Y por neutra me refiero a que si hace falta nombrar el MZ que se nombre, pero no explícitamente, no es necesario. O sea, para mí lo importante es que se mencione la EDR. parece bien entonces solo eliminar las referencias al PV y Pacus, Julioso Royal Estupendo, pues hecho Pues el siguiente punto Trata los acuerdos básicos Si no queréis seguir con el tema anterior Continuamos Pues el siguiente punto Menciona que cuando vamos a abrir El proceso de revisión anual yo Ya no me acuerdo cuánto tiempo hace Que, que hicimos eso cuándo tocaría, en qué mes Pero... Mm, todo se puede estudiar seguimos el proceso eh, yo ahí he apuntado que de acordar una fecha límite digamos eh, el, el foro no está activo pero podemos eh, acceder a ello de alguna manera porque ahí también están aparte del ¿cómo se llamaba? del mecanismo de modificación del documento también están las propuestas de Quasar que me acuerdo que me parecieron muy buenas Pero ahora mismo, claro, sin acceso al foro, pues no, no podemos trabajar el tema. Sí, parece que, por ejemplo, lo de la definición de emergentismo o algo así, eh, creo que había que refinarla un poco. Y si estaba en el foro, o sea que habría que recuperar la información del foro para ver las, pro, las propuestas. ¿Qué fecha límite os parece bien que, que, que cojamos el tema y lo tratemos directamente? Yo creo que en general estamos hablando de, de trabajos pequeños, quiero decirlo. El grueso del trabajo ya está hecho y, y necesitaríamos relativamente poco tiempo. Yo estimo que, en, no sé, en 6 horas de trabajo o menos, podemos eh, dejar echar la propuesta y someterlo a, a reunión monográfica. Bueno, pues yo propongo eh, mediados de julio. ¿Os parece bien el 15 de julio? como fecha límite para tratar el tema estupendo, se acuerda bueno, pues el siguiente tema si tiene nada que decir al respecto oh, pasamos al tema Es un tema bastante interesante. No sé quién lo ha propuesto. ¿Está, prese está presente el que lo ha propuesto? Bueno, tiene un poco de texto como introducción, pero voy a leer directamente la pregunta que propone. ¿Estamos realmente consiguiendo los objetivos del movimiento o estamos teniendo alguna repercusión social como grupo? Se, se plantea el objetivo principal lo que pasa es que antes de la reunión hemos empezado a añadir otras ideas y bueno yo creía que esto era de, de, de otro compañero pero viendo que pues eh, no sé, me, me inquieta y me interesa saber de quién es y, y de quién ha salido esta iniciativa y creo que sobre esto podríamos hablar largo y tendido en una reunión monográfica, creo que es un tema trascendente y, y hace mucho que no nos paramos de hecho a pensar en este tema por lo cual le da un valor añadido así que yo propongo que este tema eh, se se hable en en otra reunión eh, en, de manera que haya más gente que sea más masiva, cuanto más participación más, más nos vamos a acercar a la objetividad y bueno lo cual no quita que ahora podamos decir lo que pensamos sobre esto hombre eh, sobre hasta qué punto se han conseguido objetivos por el movimiento creo que eh, en lo que se refiere a concienciar sobre los problemas del sistema las fallas del sistema eh, creo que el movimiento ha, eh, vamos, ha, ha sido realmente en esta crisis al menos ha sido pionero y, y realmente Probablemente haya tenido más influencia los documentales hayan tenido más influencia de las que, de la que muchos quieren reconocer eh, que no son del movimiento eh, a, y ahí voy a lo segundo eh, ¿ha tenido realmente repercusión en, la, en lo que se refiere a la promoción de la economía basada en recursos? ¿en lo que la gente realmente se conciencie? pues, solo a medias porque desde mi punto de vista al menos Por lo que yo he visto muchas veces, por ejemplo, cuando empezó lo de Occupy, también cuando la, mi experiencia personal aquí en España, también, eh, a la hora de las propuestas, o sea, cuando pasas a la segunda parte, por ejemplo, imagina un cineforum y empiezas a hablar de los fallos del sistema... Ahí la mayoría de la gente le ve todo el sentido El problema cu viene cuando llega la parte de explicar a la gente Que las eh, la soluciones, la economía basada en recursos Este modelo económico Le libre acceso y, y, a claro, los bienes y servicios básicos Sostenibilidad, todo esto Y ahí eh, generalmente viene el rechazo Muchas veces, ahí eh, encuentras mucho menos, menos apoyo eh, surge después lo típico la típica reacción de o utopía o, o mm, comunismo etc estupendo yo opino con mi bot que mejor que vayamos a, al grano y, y dejemos este tema para cuando haya más gente y cuando estemos más preparados porque tiene mucha tela Y creo que sería eh, más, más útil que, que nos sigamos de momento por este camino. Si alguien quiere decir algo más al respecto. Bueno, pues eh, creo que no hay más puntos en principio, porque lo demás eh, es al hilo de esta última propuesta. Hay una imagen, hay más citas, y hay un enlace de la Wikipedia de pensamiento del grupo, un par de preguntas, que si, si eh, También hay una definición del objetivo, pero que está corregida, en fin. Eh, no sé, robos y preguntas, ¿no? Entonces, eh, hago un. ¿Cómo se dice? Un. Digamos, leo las. Eh, en lo que hemos quedado en todos los puntos. A ver. ¿Iba a hablar alguien? No, te iba a decir que adelante, copiarlo. Bien, pues en el primer punto que hablábamos del proyecto Un Planeta hemos quedado en que vamos a, a proponer las, eh, las, la primera, tercera y cuarta pregunta eh, no me acuerdo exactamente en qué orden porque había mmm, propuestas que estaban bien, por ejemplo la primera y parece que la tercera la segunda cambiaba las respuestas y no, como no me acuerdo exactamente La cuestión es que íbamos a cambiar eso en el formulario y, y enviárselo también a, a la web y después seguir trabajando para eh, intentar nosotros a, hacer una propuesta de, del trabajo en general con sus referencias y sus justificaciones. De la, del punto 12 no me acuerdo Porque no hemos escrito nada Así que si podéis vosotros No, la línea 12 era realmente Simplemente una petición de, de información Vale, y claro, si no importa Tacha lo que proceda y acláralo Que es que yo no, cuando leí no me enteré de nada En esa línea en el siguiente punto, línea 14, hemos aprobado crear un Google Group para los activistas activos, de manera que hasta que tengamos foro y aunque lo tengamos, que haya, pues por una parte, bueno, son varias ventajas, eh, una, una comunicación más directa y, y una manera de saber quiénes son lo, un censo para saber directamente quiénes son los activistas y también ver quiénes son los que más participan ahí. Hemos propuesto 8 o 10 nombres. Podéis votar a favor o en contra, si os parece bien, y así nos facilitáis el trabajo de elegir. Se pondrá como propietario a la cuenta del info arroba .rg y se comunicará a todo el mundo que quiera participar ahí. Y en los demás puntos, en el punto de la actualización del festival no había información. Eh, y Cabot nos ha dicho que nos habíamos quedado en el mismo punto que en la última reunión. En cuanto al uso del Facebook, eh, lo seguiremos usando mientras no tengamos herramientas más eh, potentes y... Simplemente como herramienta de difusión, no de organización. Estupendo. Y en cuanto a la reunión de, de habla hispana, lo que nos propuso Eric, el Dudel está ahí, eh, la reunión se hará eh, supongo que a partir de julio, dentro de menos de un mes... Y hay que agarrar que el horario puede llevar a confusión porque no, no está especificado en qué uso horario está puesto. El siguiente punto era el recordatorio de la necesidad de quitar las referencias del proyecto Venus en la guía de orientación activista. que Es un trabajo que podemos hacer rápido entre... Vamos, lo podría hacer incluso un compañero solo. Si no hay... Eh, dudas de, de que la frase tenga más sentidos se podría, lo podría hacer una persona sola y penúltimo, el proceso de los acuerdos básicos que hemos propuesto eh, la, reap la apertura del, del mecanismo de modificación eh, para mediados de julio de este año y mmm, se me ha olvidado preguntar Cómo vamos a acceder a las propuestas, al hilo de las propuestas, si ahora mismo el foro no, no está. ¿Julián Sópacus? creo Sópacus está el teléfono. Eh, están trabajando en restaurar los servicios y por ahí libre, libre están también haciendo cosas. Aunque hace una semana que no de mucho, porque supongo que pronto tendríamos que de los servicios. Vale, eh, Jubiloso Cus lo postearé en TIC, que lo hemos aprobado a mediados de julio, así que me gustaría que, bueno, se enterarán por este post, que pues eso, que estemos un poco encima para que sepan que tenemos interés en hacerlo. Vale, Jubiloso, que, que tenemos interés en hacerlo y que si se puede copiar y pegar la, la información de alguna manera, aunque no esté el foro activo, pues lo agradeceríamos para para trabajar en las propuestas ya se verá cuando se propone la reunión y tal para hacer la modificación que, que proceda y, para, y por último el último punto comentaba la necesidad de, de un debate filosófico al respecto de de los objetivos que estaban previstos y, y nuestra repercusión como movimiento, porque ahí pone eh, repercusión social como grupo, que a mí me gusta más la expresión movimiento, así que creo que hemos quedado en que íbamos a, a, a proponer ese tema para una reunión exclusiva monográfica, y prepararnos mejor y a ver si sabemos también quién es el autor que sería interesante saber de quién ha salido esta iniciativa y bueno esto es todo lo que, el, lo que contenía el PAD así que si queréis comentar algo más Bueno, estupendo. Pues si queréis dejamos de grabar y seguimos charlando y trabajando en las cuestiones que, que señalamos. Sí, y sin más nos despedimos hasta el próximo audio programa.